Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel castrión terapeuta holística. Yo soy Vivir Osorio, canalizador de ángeles. Y, y junto, junto contigo, contigo formamos el Aquelarre. La... Hola. ¿Cómo están el día, noche de hoy? Espero que estén muy bien. Y en la el Aquelarre se reúne hoy para hablar de un tema que a todos nos ha pasado. Hemos tenido buenos, malos, más o menos, indiferentes, los que nos traumaron, los que nos dejaron plantados de todo tipo de amigos vamos a tener. Así es que platícanos el tema de hoy, ¿cuál es? El tema del día de hoy es tipos de amigos y su influencia en tu vida. Es un gran tema de mucha importancia, de mucha relevancia, ...ya que vamos a poder analizar nuestro círculo de amigos... ...cómo estamos en esa área tan importante y tan vital... ...ya que sabemos que nuestra vida se compone de relaciones... ...de relaciones personales... ...y los amigos eh, forman gran parte de nuestro desarrollo personal... De ...incluso de nuestro desarrollo social, económico, laboral... ...y hoy vamos a platicar específicamente de este tema... ...vamos a hablar acerca de los amigos... ...y de cómo estás tú en esa área. Te vamos a dar algunos tips también. Vamos a platicar acerca de, de que tú puedas identificar los perfiles de amigos... ...para que en tu vida tú puedas tener más asertividad, más inteligencia emocional... ...y sobre todo te puedas desarrollar socialmente de una forma muy eficiente. Y pues iniciemos con qué sí y con qué no es una amistad... ¿Qué, Qué delicado. Amistad como tal es... lo romantizamos mucho, ¿no? Como que un amigo es eterno y esas cosas que no pasan. Pero las, nuestros amigos son personas con las cuales tenemos intereses en común y que nos apoyan en cierta etapa de nuestra vida. Puede ser este apoyo emocional, apoyo en proyectos, literalmente una persona que en la que tú puedes confiar y es una persona también que con la que buscas cierta relación interna. Más que el buenos días, buenas tardes. Normalmente son personas también con las que tenemos cierto contacto emocional, que decimos lo que sentimos, lo que pensamos honestamente. Y hay, pues, diferentes tipos de amigos. ¿Qué dirías tú, bryan que no es un amigo? Hijo, mano. Tú, por ejemplo. <risa> <risa> Pon <Punto>. Fuertes declaraciones. <risa> Digo, eh, un amigo yo siento que es aquel que... Que te lleva te, te lleva la, la vida muy difícil no aquel que solamente te está criticando aquel que sola eh, también, también hay críticas a críticas hay críticas constructivas y hay críticas que nada más te están jodiendo la vida Ay, sí. entonces desde mi punto de vista es aquella persona que no te contribuye a qué a, a algo más que no te suma que no que, que en vez de sumarte te resta o te suma preocupaciones no porque todos tenemos ese amigo que jumbroso que va a platicarte las mil y una historias y tú así como de pero qué más aparte del chisme y de situaciones incómodas ya te pusieron el cuerno 20 mil veces y sigues en la misma historia no también eh, un amigo es una persona que también le vamos a dedicar tiempo y energía entonces analicen ustedes con sus amigos ¿Cómo se sienten con las personas cuando llegan? O sea, ¿están a gusto? ¿Están incómodos? ¿Se sienten que el ambiente está tenso? ¿Quieren salir corriendo? O sea, no estoy hablando de Didier, pero pongan ustedes que si quieren ir corriendo de alguien que nos hace caminar por media Guadalajara. Digo, no voy a decir nombres, pero ¿qué opinas, Didier? Yo opino. Uh, que esa es una importante pregunta. Analizar cómo te sientes cuando estás rodeado de tus amigos. Su presencia, ¿qué te hace sentir a nivel físico? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué sientes en tus emociones? ¿Te dejan cansado? ¿Te dejan triste? ¿Te dejan angustiado? ¿Te dejan con una sonrisa en la boca? ¿Te dejan alegre? ¿Te dejan contento? ¿Te sientes mucho más motivado? A nivel espiritual hay un intercambio energético con todas las personas en las que entramos en convivencia. Entonces, cuando tú estás sentado con tu amigo, platicando, ya sea una plática en un café, en un restaurante, incluso en la banqueta, Hay un intercambio tanto verbal, tanto energético, tanto emocional, tanto mental y hay que analizar qué nos hacen sentir estas personas. Los amigos nos van a hacer sentir sobre todo tranquilidad, alegría, eh, risas. Hay veces que sí nos pueden llegar a hacer este comentarios que nos hagan sentir un poco centrados, incluso un poco nerviosos. Eh, enojados incluso un poco molestos sin embargo eso va a ser mínimo va a ser en muy pocas ocasiones porque siempre alguien que siente un aprecio por ti va a buscar la forma más amena de comunicarte las cosas la forma más pacífica y más suave de tal forma que tú lo tomes de una manera constructiva eh, para mí eso es muy importante analizar qué te hacen sentir las personas porque de ahí podemos partir a también los que no son nuestros amigos y que muchas veces pueden jugar ese papel de, de ser tu amigo entre comillas y que muchas veces te hacen sentir cansado, que te drenan energía, un vampiro energético, un vampiro de tu dinero un una persona que te puede llegar a manipular para sus propios intereses, alguien que no te suma y siempre en una relación hay un intercambio, hay un intercambio tanto material como emocional, como espiritual, como energético Y es el balance, ¿no? También es importante entender una cosa, a veces nosotros somos el amigo tóxico o la persona que le está drenando a otra persona, sin embargo aquí es importante analizar algo, ¿por cuánto tiempo quieres o puedes estar así? Porque todos tenemos malas rachas y muchas veces son nuestros amigos los que nos sacan de ahí, pero también muchas veces nuestros amigos nos meten ahí o nos dejan que nos sigamos hundiendo más y más. Yo les tengo un tip, si tu amigo te quiere ver bien pero no mejor que, que él, ese no es tu amigo. Ahí hay algo que tiene que trabajar en terapia, abrazar a su mamá o no sé, pero no es normal porque todos tenemos diferentes talentos, todos pues nos desarrollamos de diferente manera y realmente todos todos triunfan en su momento, así es que no hay por qué detener el avance de otra persona. Yo creo que ya les hablamos un poco ya de todos los amigos, de qué no es, cómo se siente que no es, Entonces, ¿qué piensan? ¿A quién se les vino esa, esa imagen de esa persona que ustedes juran y perjuran que es un amigo, pero que quizás no es tanto? O quizás estás escuchando este programa porque precisamente tienes tus dudas, ¿no? O sea, ¿cómo detectar a una persona que... Que es un falso amigo, Brian, cuéntame A ver, tú que tienes experiencia en toxicidad <risa> ¿Por qué lo dices? ¿Porque soy tóxico? <risa> no, ¿O amigo, no o sea, Hoy tú... se están tirando cabezas aquí En <risa> el aquelarro Se están ¿qué? rompiendo escobas Aquí en la aquelarro <risa> Que, es, que se haga el fuego más grande <risa> Creo yo, bueno eh, Yo A lo largo de mi, mi vida Social uh -huh. Sí he terminado muchas relaciones de amistad. He perdido muchos amigos. Eh, también yo me he alejado de ciertas personas y ciertas personas se han alejado de mí. Y creo que este es un punto muy importante. Sí, sí. Hay que dejar de romantizar la amistad. La amistad, como lo dice Zitzel, tiene una fecha de caducidad. Y, y no es que vayamos a dejar de, de, de amar a la persona. O sea, yo recuerdo cada una de mis amistades que se han ido y la sigo amando en su momento. su momento viví con alguien que creí que era mi mejor amiga y ahorita ya no tenemos ningún vínculo. Y, y todo lo que viví con esa persona, porque vivimos de roomies, hizo que mi vida... O sea, contribuyo en mi vida de cierta manera Tanto para saber qué es lo que no quiero Como en un amigo Como para saber qué es lo que sí quiero Y también en diferentes cosas de la vida Entonces eh, Yo opino En que se den la oportunidad de, de tener todas las amistades Que ustedes puedan Pero también es curioso Pocas son las amistades que, que están ahí para ti en, en momentos difíciles En momentos en que la vida se te viene abajo y otros más están para ti también en, en aquellos momentos alegres, en aquel momento cuando te graduaste o en aquel momento cuando eh, nació tu bebé o en aquel momento cuando te casaste quizá. Entonces yo creo que si requieres eh, ver qué círculo de amigos tienes y también checar ahí, recuerda que somos las cinco personas con las cuales más nos rodeamos si estás rodeado de gente chismosa, pues obviamente tú eres el sexto chismoso, si estás rodeado de gente que que quiere elevar el estándar de su vida gente inteligente, gente poderosa, gente que, que va más allá, pues obviamente tú vas a ser ese sexto, entonces también checa qué amistades te suman y no mmm, mucha gente me incluso un amigo terminó una amistad porque yo decía que era bastante que los coaches somos unas personas muy interesadas que siempre vamos por la vida buscando amistades a quien sacarle algo, ¿sí? Creo yo que no es así. Simplemente pues nos topamos con oportunidades y los coaches los coaches aprendemos a tomar las oportunidades sin embargo esta persona se alejó de mí por ello y creo yo que también estuvo bien este ese punto me contribuyó para verdaderamente checar en qué punto de mi vida estoy viendo las amistades o sea si realmente las estoy viendo desde un interés o si realmente las estoy viendo desde el amor desde la fraternidad, desde el cariño y realmente me planteó un nuevo panorama Eso que él hizo, ese evento que se dio con él, eh, hizo que realmente yo dijera, bueno, vamos a crear amistades reales, vamos a crear amistades de conciencia. Es interesante lo que te dijo tu amigo. No me gusta juntarme con coach porque ellos siempre van por un interés pero ¿por qué no somos honestos todos somos amigos interesados me interesa que me escuchen me interesa que me apoyen en mi proyecto me interesa tener una opinión quizás de algún emprendimiento que tengo me interesa hacer un programa de radio me interesa todo el mundo tenemos interés tampoco quieran decir de ay yo solo estoy por tu linda cara porque no o quizás sí sí y toma fotos y tienes un only fan si tú no sabías amigo ten cuidado también pueden estar lucrando con tu vida pero a lo que voy también es algo importante y que creo que sí hay que ponerlo en la mesa. ¿Por qué me interesa ser tu amigo o por qué no me interesa ser tu amigo? ¿Qué opinas, Didier? ¿Por qué sí y por qué no hay interés en, en ciertas personas, no? Yo creo que eh, de entrada, si lo ves desde un punto de interés, ya hay como ciertas expectativas sobre la amistad, ¿no? Eh, lo más recomendable es que tú... Eh, Tengas una amistad con una persona que nazca genuinamente el compartir, esa sería como la palabra clave O sea, yo voy contigo porque compartimos el misma, la misma forma de pensar, porque quizás nos respetamos Porque compartimos este gusto, porque compartimos este hobby, este deporte, el gusto por esta actividad eh, Tiene que ver con el compartir si tú le pones interés a tu amistad Ya estás cayendo en la parte de tener una expectativa Y quizás tú, la persona que es candidato para ser tu amigo O que va a ser tu amigo Ni tan siquiera tiene eso que tú quieres o deseas Yo diría, no tengas expectativas Enfócate en compartir ¿Qué tienes tú para dar a la otra persona? Y eso nace genuinamente Es algo que nace natural El ser humano tiene por naturaleza el compartir El dar Eso está por naturaleza, es inherente al ser humano. Desde dar mi tiempo, darte un tiempo para escucharte, para estar presente, para estar contigo, para acompañarte. No solamente tiene que ser algo material, podemos dar muchas cosas. Tiene que salir de esa genuina idea de compartir si tú quieres hacer relaciones duraderas. Ahora bien, podría haber amistades enfocadas a otros tipos, ¿no? que a lo mejor alguna sociedad comercial, a lo mejor una sociedad empresarial, eh, compañeros que se reúnen para hacer un negocio, un proyecto. Ahí ya van otros fines de por medio que son económicos pero que también se tienen que dejar muy claros en la relación que se está desarrollando y estos fines ya tienen que ver con otros objetivos eh, la comunicación sería muy importante también compartir la comunicación, determinar los fines en tu relación de, de amistad y a partir de eso vivir la experiencia porque habría que como diferenciarlos también, no si son amigos más personales, amigos para salir a divertirte, con amigos derechos. para hacer negocios, amigos con <risa> derechos, amigos <risa> para compartir una intimidad sexual, eh, habría que diferenciar este tipo de amigos, que es precisamente de lo que hablamos ahorita, el tipo de amigos que tú tienes. A ver, saquen su libreta con su lista de amigos o de falsos amigos y vamos a analizarlos, ¿no? Todos tenemos amigos para cada ocasión y si tú no tienes amigos, ¿no? Podemos tener tres amigos por acá, si es que ya tienes amigos, así es que analízanos a nosotros, ¿ok? ¿Cómo empezar a ver qué tipo de amistades tengo? Lo primero que, que es importante ver es en qué momento de tu vida los conociste. ¿Por qué? Porque ahí voy de ciseñosa, pero es muy diferente un amigo de primaria, que fue un amigo que te conoció en un momento este, de infancia, donde quizás no tenías un tema laboral, una carga educativa tan grande, quizás comparten todavía algún deporte, algún hobby que viene desde esa época, de secundaria, de bachillerato, de universidad, de algún trabajo. de ¿Qué, qué tienen en común? Porque para que tengas un amigo, independientemente a, a cuál sea, que tuviste que verlo conocido y hay algo en común. Después de que sepas en dónde lo conociste, ¿cómo te hace sentir ese lugar? ¿Cuántos años tienes de conocerlo? Y también, ¿qué has logrado con esa amistad? Y no me refiero a, ah, le saqué dinero y ya corrí. No, sino realmente has logrado conocerte más. Han logrado proyectos juntos. Eh, solamente es un amigo, como bien dijiste, Didier, por algún evento, de que es el amigo que llevo a la boda porque no tengo pareja y pues yo quiero traer a alguien, es el amigo con el que vas a, a escribir, a leer, a trabajar. Todas esas cosas, empiezas a encontrarte un poquito de ti mismo en ese amigo. También es, es un, un punto como muy bonito de los amigos. Los amigos son aquellas personas que te ayudan a crecer a través de ellos mismos. Es decir, si tú ves que una persona es muy risueña, es tu misma alegría, así es que puedes sacarla, no pasa absolutamente nada, no hay competencia. Porque los amigos son esos hermanos que la vida te dio, básicamente. Y qué romántico, qué bonito, pero si sí es cierto y puedes utilizar esa energía creadora para conocerte, para ser mejor persona, para ser más empático, para entender también que tu realidad no es absoluta. Eso es como algo muy fuerte que las personas solitarias de repente eh, buscan emular mucho en la mente, ¿verdad? Pero también puedes encontrar sorpresas muy bonitas en las personas, sean o no tus amigos. Pero si son tus amigos, son personas que tú estás considerando que son cercanas. Entonces, empecemos a ver quiénes son. Fuera de, de que es mi amigo de la primaria. Sí, ¿qué más le gusta hacer? O sea, terminó la primaria y ¿qué más hizo? ¿A qué se dedica? Cosas que te hagan saber en qué parte de tu vida están para que tú también puedas entender en dónde estás para ellos. Porque puede ser que tú digas, ah, es mi amigo de la infancia... Pero solo me busca para hablar de tazos, ¿no? Yo tazos porque eso me tocó de infancia, así es que aguánteme tantito. Pero todas esas cosas de repente te llenan, ¿no? El hablar de tazos, acordarte de tu infancia, las tardes, todo esto. Y puede ser bueno también para ti. Así es que tampoco es como de, ay, solo me habla de tazos, ya me aburrí. No, los amigos van más allá de eso, es esa sensación de compatibilidad, de honestidad de conexión, es una conexión muy diferente a la que puedas tener con tus amigos, así es que también es algo que puedes valorar porque es una relación única aunque tengas amigos que conociste en la primaria en el mismo salón, por el mismo deporte o lo que sea, va a ser diferente a la conexión. Ahora también ahorita se me viene la idea diferentes tipos de amigos porque yo como homosexual tengo toda clase de amigos pero Eh, también tengo amigos heterosexuales, y curiosamente, yo me pregunto, ¿y cómo son sus amistades? Porque, por ejemplo, tengo un amigo heterosexual que la amistad es muy profunda, es ah, una amistad desde hace años, y en la actualidad hasta nos contamos hasta cuando vamos al baño incluso, tenemos un chat que contamos mes <risa> con mes. De logros. <risa> sí, en serio. <risa> <risa> tenemos un chat donde contamos cuántas veces vamos al baño, por ejemplo, Aunque es una bobada, pero para nosotros es como pues mantenernos al día y estamos platicando de otras cosas. Y este, pero por ejemplo, una una amistad entre heterosexuales, ¿cómo se forja? Digo, no sé, es como un poquito más fría, más rígida, porque entre mujeres heterosexuales es una cosa también. Pero entre hombres heterosexuales es otra... ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo es? punto. Ah, a ver, déjame, salgo de heterosexual el día de hoy. Pero es que nunca lo había pensado. Perdónenme por vivir en mi mundo hetero. Pero creo que la conexión me imagino que es parecida a, a cualquier otra comunidad. Porque es en base a algún interés. O sea, como... ¡Ay, me gustan las palomitas! ¡Ay, a mí también! Y empiezas a ver qué tanto le gustan las palomitas a la otra persona, ¿no? En algún momento de la vida cuando es mujer... O sea, estamos hablando de heteros Así es que, que sea mujer con hombre, puedes analizar la situación de pareja. Pero para que tú quieras andar con alguien, tiene que ver como una química... ¿Cómo les puedo decir? Diferente. O sea, no no andas con él por costumbre. De hecho, por eso amigos de la Frenson... Por eso se les pasó de tu este o sea, también ustedes tienen que poner claros los límites. Tienes que decir qué te interesa de la persona y no andarte quejando porque, ¡ay, me manda la friendzone! Tú te mandaste solo o sola, así es que aguanten también. Pero el punto de los amigos es así por intereses y normalmente cumples un rol en, en la amistad. Por ejemplo, si la parte que es como un poco más, es que no puedo decir femenino, masculina... Solo te puedo decir que es un rol dentro de la amistad. No sé cómo sean las amistades. Somos porque pues yo voy de hetero con amigos somos y no no entiendo, pero según yo es algo así. No sé. Ahora sí cuéntame del otro lado, cómo cómo es. Es que nunca lo había pensado tú si sí dieron. O sea, no, no, no, yo, tú tienes amigos heterosexuales ¿sí? Sí. Eh, Yo te diría que no varía eh, la forma en la que te relacionas, porque hay una base, no la base del compartir, la base del dar, la base de la comunicación, eh, de entregar, reciprocidad, lo que varían a veces son los temas únicamente, las temáticas que se tocan. Para uh, la parte heteros heterosexual, de repente hay como ciertos temas que no se llegan a tocar y en la parte de la comunidad hay temas que sí se tocan, eh, no porque una sea más abierta que la otra, sino porque simplemente Necesita son temas diferentes <risas> solamente, yo te diría que es cuestión de temática, es cuestión de plática, es cuestión de gustos, pero en la forma de consolidar una relación es totalmente igual, somos seres humanos y no nos hace diferentes personas. Eh, no tenemos una condición especial ni, ni ni una comunidad ni otra comunidad ambos son seres humanos se pueden interrelacionar de la misma manera lo único que varía son los temas que se pueden compartir mm, yo creo que una amistad tiene que nacer el, del respeto de del acompañamiento de la tolerancia de compaginar en temas y si hay eso perfectamente se puede dar y con cualquier persona okay. Pero sí es cierto, hay temas diferentes, yo acabo de tener una revelación aquí, o sea, si sí es cierto, hay temas diferentes que incluso eh, relaciones, este, ay, ya, último paréntesis, pero es que fue mi iluminación, o sea, espérenme, o sea, yo con mis amigos, homo, literal, es una conversación con mis amigos, vi, es otra conversación con mis amigos, eh, hetero mujeres, heteros hombres, es otra, y si sí es cierto, somos amigos y los amo, por cierto, si me están escuchando, Pero sí, es un tema diferente. No, acabo de tener una revelación. Sí, solamente es la temática. Yo diría que es el punto el punto de los temas que se abordan y que se tratan. Es lo único que cambia. Lo demás sigue siendo totalmente igual. Por uh -huh. dos. Sí, sí es algo parecido. Pero sí. Ay, no, qué revelación, qué fuerte. Una fuerte revelación. Ahora. Traumada. ¿Cómo identificamos a... Aquellos amigos que realmente suman a nuestra vida. De repente también hay que analizar que muchas personas se pierden por su propia inconsciencia, pero también se pierden por su contexto que los rodea. Ejemplo, alguien que no consumía drogas y se juntó con un círculo de amigos y empezó a tomar ciertos hábitos y que ahora termina muy mal. O cierta persona que se juntó con otro grupo de amigos y que ahora se de dedica a actos delictivos, los amigos realmente tienen un papel muy importante, ¿por qué? Porque vas compartiendo hábitos, costumbres, formas de pensamiento, tu forma de pensar cambia también. Y si tú no estás fijo, si no tienes una base fija, si no tienes una autoestima fijo, si no tienes unas creencias firmes, si no tienes unas bases sólidas, si no tienes seguridad, te absorbe ese círculo de amigos y terminas perteneciendo al, a uno más del grupo y tu vida toma un rumbo que el común denominador ha tomado. En ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros para identificar primero si estamos en un círculo de amigos sanos y después... Si no es así Si estamos en un círculo de amigos Pongámosle tóxico o dañino ¿Cómo salir de ese círculo de amigos? Corre forest. <risa> es que ahí también es algo complicado Porque un, un tema que, que comentaste líder, Que es muy importante Contexto social Por ejemplo, quizás yo tengo amigos Que se dedican todos Para no meterme en temas Y que todo el mundo podamos empatizar Todos mis amigos son azules y para mí el azul está perfecto, está correcto, eh, al, mi círculo un poquito más lejano son de otros tonos de azules, pero son azules, e incluso el color negro para mí se me hace raro, ¿no? o sea, pero digo, bueno, se parece al azul, entonces también ahí está interesante el analizar tu, tu entorno social, porque quizás eh, para... Para tú poder sobrevivir o poder estar en, en donde estás, tienes que tener en cuenta ese contexto. Digamos que yo quiero ser un buzo, pero yo vivo en el desierto. ¿Qué onda con tu contexto? O sea, sí puede ser que lo logres, pero te va a costar más más tiempo. O quizás yo quiero eh, tener amigos que sean abiertamente emocionales con quien yo pueda contar pero mi contexto son personas que vienen de una vida muy difícil que les cuesta demasiado poder decir me siento enojado me siento triste incluso que no conoce sus propias emociones yo creo que hay uno contexto o sea siempre literalmente contexto primero y este autoconocimiento saber hacia dónde quieres llegar y también proyectar o sea por ejemplo, aquí con Didier y Brian, ¿no? Para no agarrar a otros amigos y luego me digan, ¿me estás usando de ejemplo? Por ejemplo, ok, hoy, este, en el 2022, en el 2032, ¿dónde me veo con Brian? Ah, pues me veo en estos proyectos, me veo haciendo esto, me veo cotorreando. Muy bueno, muy bien, ¿y dónde me veo con Didier? Ah, me veo, o sea, que veas como algo a futuro para que realmente veas a dónde vas a llegar, porque digamos que que se dedicarán a algún tema ilícito algún tema de, de drogas de consumo, no sé y decir, oye, ni siquiera sé si a 10 años voy a llegar con esta persona o ni siquiera sé si yo voy a llegar a 10 años no sé, creo que, que los invito un poquito a reflexionar porque a veces estamos muy, muy entrados en nuestro día a día de que, ay pues, hoy cotorreo, hoy tomo hoy gasto el dinero hoy lo que sea, pero no pensamos a futuro y quizás esas am amistades nos puedan ayudar o perjudicar cuando ne necesitemos algo Y la frase típica de las abuelitas ¿no? de, de que realmente Los amigos están en la enfermedad no Re Conoces a los verdaderos amigos En la enfermedad, en la cárcel Era lo que decían las abuelas Ahí vas a conocer a tus verdaderos amigos ¿Qué dices bryan Sí, creo que tienes toda la razón eh, Esto me acaba de dejar pensar mucho De cómo te ves con un amigo En 5, en 10 años este Y no porque es, Vamos a, a donde mismo No, con, no por el interés sino, ¿dónde te ves tú primero? en mi caso, por ejemplo uh -huh. no me vengo a Guadalajara en 10 años entonces, todo mi círculo de amigos estoy consciente que la mayoría se va, o sea, va, se va a alejar pero por la circunstancia no porque queramos sino por la distancia entonces también, como ¿cómo for, forjar esa amistad pese a la distancia? Ok, las amistades se cultivan Y en ese sentido eh, Hay una comunicación digital Hay un medio telefónico para poder hablar y, y estar en comunicación Yo creo que es el vínculo más importante Tener comunicación De repente si estás lejano Un mensaje como estás O un mensaje que deseándole Felicitándolo por su cumpleaños eh, Deseándole felicidades por un éxito Yo creo que se cultiva la amistad Y eh, es algo Tiene que haber algo recíproco ahí Incluso es tan delicioso, ahorita acabas de decir eso, acabo de recordar algo, que es muy delicioso tener amigos que, que yo sé que los amo y que me aman y que en cierto momento, o sea, por, por la vida que él tiene, porque es ingeniero o a lo mejor es médico o alguna cosa así, y por la vida que yo tengo, el rol que yo manejo en mi vida pues obviamente no tenemos esa cercanía. Sin embargo, es muy rico cuando hay ese acercamiento y, y nos podemos abrazar y nos podemos contar todo lo que nos ha pasado durante el tiempo que no nos hemos visto. Y creo que también el hecho de, de estar a, Creo que las redes sociales nos han apoyado mucho. El hecho de ver, por ejemplo, el, el, los logros de los demás, a mí, me, a mí me llena mucho. Por ejemplo, hace una semana y media, vi a una chica actriz con la cual... Tuve la oportunidad de, de, de trabajar. Ella fue asistente de dirección de una de las obras que yo hice. Y ahorita está haciendo una serie de Netflix en Ciudad de México. Y me dio muchísimo gusto. Dije, guau, wow, o sea, qué maravilloso. Y, y poder platicar con ella y decirle felicidades, ¿no? Y, y compartir su logro. Creo que las redes sociales nos han ayudado mucho. Sin embargo, también es rico. Es rico alejarse. Porque luego también tener una amistad tan cerca se vuelve como también tóxica, ¿no? O sea, no te das el tiempo ni de respirar. Que ahí viene otro punto, ¿eh? Que es poner límites en las amistades también. Ese factor es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, la persona puede hacerlo sin ninguna intención, o sea, sin ninguna intención de asfixiarte de su forma o su estilo de vida. Pero si tú no le marcas un límite para que se comunique, no sé, a tal horario, para que solamente te hable fines de semana, para que quizás van a salir una vez al mes o quizás solamente sea por medio electrónico. Ahí viene tema comunicación, dejar en claro de qué forma nos vamos a estar comunicando y... Eh, Marcar los límites, los tiempos, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, a dónde sí te puedo acompañar, a dónde no te puedo acompañar y esa comunicación tiene que haber. Si hay límites dentro de la relación de amistad, va a haber una relación de amistad sana. Y si no hay límites, se convierte en una eh, relación de amistad que, que muchas veces se distorsiona o termina muy mal. Ese es un factor importante. Creo que tienen mucha razón. Yo viví, ayo. Ay, <risa> voy a contar, ¿ah? ¿eh? <risa> viví algo muy muy curioso. Eh, curiosamente este amigo este no quiere con ya no quiere conocer a partir de que conoció la parte coach Eh, de, de Michelle De Brian eh, Ya no la quiere volver a conocer <risa> Pero una noche me habló Así tal cual Estaba un poco ebrio Y me habló por teléfono este Yo a, terminaba de salir de trabajar A la una y media de la mañana Me habló, le atendí la llamada Conversamos por un buen rato este Terminamos como a las 5 de la mañana Yo me desperté a las siete y media Así literal porque el siguiente día Tenía entrenamiento de coaching Y habíamos quedado en, en algo en la llamada, ¿no? O sea, él, él me dijo, quiero una sesión de coaching, o sea, no quiero a mi amigo, quiero coach, ok, va. Y total, este, ah, pasó el día y en la tarde le digo, ¿cómo te fue con lo que con lo que quedaste en, en realizar? Me dijo, no, ya tomé la decisión de no hacerlo. Y a mí me dio mucho coraje. ¡Ja, <risa> Ay, Porque dormí como una hora y media Entonces en ese momento salió una parte de mí Que no es nada bonita Sin embargo, creo que sí es momento Sí es muy bueno poner límites Creo que yo claro. no puse un límite eh, él, él quería el apoyo Obviamente yo se lo brindé Pero creo que sí es es necesario poner un límite De, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora te puedo atender eh, Y no tan solo como en, en ese tipo de cosas Sino también, por ejemplo Que sí puedes decir de mí Por ejemplo, que no puedes decir de mí Con ciertas amistades este O con ciertas personas O, por ejemplo Como tú decías, a qué lugares sí te puedo acompañar A qué lugares no te puedo acompañar Hay un amigo que Quiere que lo acompañe a un lugar Y, y yo no quiero a ver, Didier, ya no le propongas esas cosas, o sea, no, somos no, no. amigos. No, yo le he feo. puesto límites a Brian y le he dicho, no, amigo, no me acompañas. No, Déjame no, ir. Es un amigo que, que me dice que me invita a los lugares de vapor. y No fui no. yo. No, no fue Didier. Con sonata eso, ¿no? No, no fue Didier. Este, eh, y a mí no es que me dé miedo, sino que no me late ese rollo, como que no me llama la atención y además él va en otro contexto él va pues a divertirse en el... claro, pues por ejemplo ahí puede ser te quiero mucho amigo, te aprecio mucho, pero no Ajá. me gustaría esos lugares pero tú ve y diviértete mucho ¿no? y vamos a seguir también como siempre es una es una forma eh, de poner límites, yo creo que los límites tienen que ser claros, sanos, amorosos y algunas veces contundentes para realmente marcar esa línea de nuestro espacio personal y que nos podamos respetar y tener una sana convivencia Eso es muy importante porque ya que estamos platicando y pasando todas nuestras anécdotas, en algún momento tuve una amiga que no me dejaba en paz. O sea, sé que soy mucho de hablar, pero era como literal de que si no le estaba contestando WhatsApp, me marcaba y era como de tengo cosas que hacer, tengo vida. Y al final pues esa relación terminó muy mal porque se me ocurrió la brillante idea de decirle que no podía atenderla todo el tiempo. Y ahí también me di cuenta que pues no era una amiga Porque una amiga entendería que tienes cosas que hacer, tienes vida Y en ese momento a mí me dio mucha culpa Y esto es lo que también les quería compartir De repente tienen que terminar con amistades que ustedes juraban y perjuraban Que era el mejor amigo o amiga de la vida Pero si sí, realmente te está drenando tu tiempo O sea, tú como persona tienes 24 horas ¿En qué las quieres usar? ¿En trabajo, en escuela, pareja, familia? Amigos, o sea, literalmente te estoy diciendo cinco cosas que harías y, y puedo agregar el tiempo para ti misma y agregaría también el tiempo para cosas vitales como dormir, comer e ir al baño. O sea, si una persona no te puede dejar ni ir al baño, ahí no es. Y quizás te la pasas increíble y convives y súper bonito todo pero ahí no es, si no te deja tu espacio y todavía le pones un límite y se pone como si Hulk tuviera un momento una crisis existencial, este yo sí te invito a que te retires de ahí, o sea, quizás no de que te pongas a gritos o cosas así, sino toma tu distancia porque esta persona quizás está pasando por un momento muy difícil, quizás no conoce los límites, quizás no tiene, o sea, tiene algún vacío que quiere llenar contigo, Pero, este, si tú valoras un poquito tu vida y tu integridad, sí es importante que le digas, ¿sabes qué? Sí te quiero mucho, pero dame un momento. e Ir poniendo le... estos límites o de plano bloquear, también es una buena opción, porque hay gente que no es tan amiga como te dice, o incluso un tema que no hemos platicado por aquí. ¿Qué pasa con los amigos que te quieren comprar? Los amigos que te dan cosas, los amigos que te dan este, momentos digamos que te, te rento a mi casa te dejo que te quedes a, a dormir aquí o te doy dinero o recomiendo tus servicios o este, te apoya que tengas un trabajo y ya por esa situación creen que les debes la vida no sé si les ha pasado nomás a mí, aquí ando bien exhibida pero qué pasa con esos amigos son muy comunes, ¿eh? así es que al tiro con sus amigos creo que en esas situaciones lleva... Pues manipulación de por medio y una cuestión de control, ¿no? Es muy diferente, te comparto desde desde mi posición de dar y de compartir esta abundancia, compartir esta emoción, compartir este momento, a que yo te lo dé con una intención. Si tú ya estás dando con una intención esperando a que te regrese el otro lo mismo o que en algún momento te entregue lo mismo, ahí de entrada ya eh, tú estás poniendo unas expectativas muy altas y tú mismo te vas a dar contra la pared. Yo creo que eh, a las personas que tú les das en la vida, eh, no te deben nada. No te deben absolutamente nada. Tú lo diste desde desde la posición de compartir. Y esa persona que recibió no tiene por qué sentirse obligada a devolverte lo mismo. No. Creo que en ese sentido tenemos que tener madurez emocional ...de que no somos unos niños... ...y no somos unos adolescentes... ...de te presto mi juguete y me lo tienes que regresar... ...y es mío, no es tuyo... ...sino ponernos en una posición de adultos emocionales... ...y saber que lo que das... ...lo das desde la posición de compartir... ...sin esperar a que el otro te regrese nada a cambio. No andar no de intensos... ...y de hecho es algo muy importante... ...eso también define una amistad... ...el hecho de poder compartirte... ...porque te quiero... ...porque me caes bien... Porque vamos a pasarla a gusto, porque quizás no es de que te vaya a dar dinero, sino simplemente el decir vámonos caminando y vamos a ir platicando lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero también es algo importante entre los límites, el contexto, el saber tanto dar como también aprender a recibir. Yo sé que a Brian le encanta este tema, pero estoy hablando de recibir energía. El hecho de que alguien te diga, ah, ¿sabes qué? Yo te invito y tú puedas decir gracias. Y a la siguiente, si tú quieres, este pagas o ver qué dinámica. Porque también algo muy interesante, cada amigo que tienes tiene una dinámica diferente. Con ciertos amigos es muy fácil planear, por ejemplo, ir al cine. Otros amigos están a decir, a mí no me gusta... Otros son de viajes, otros son de lecturas Otros son de trabajo O sea, todo todo eso también enriquece Y yo te recomendaría Que no compares a tus amistades Y esto lo digo Porque muchas veces Es que esta persona es Mi mejor amigo del mundo mundial o mi mejor amiga Porque no hace O porque hace lo que esta otra persona Que también es mi amiga, no hace O sea, acuérdense que cada uno Somos únicos, diferentes, te van a dar su amor, su apoyo, lo que tengan, conforme a lo que tienen, o sea, no, no puedes pedirle un unicornio que se lance al mar a nadar, o sea, cada quien te da algo especial, toma ese regalo de la vida y si está dentro de tus posibilidades, regrésalo por lo menos con gratitud y pues en apoyo, los amigos nos ayudamos a crecer siempre. Y eso es lo rico de las amistades. O sea, que cada cada persona es diferente, cada amistad es diferente, eh, con cada persona tienes un nivel de confianza. Y creo que eso te hace te hace, o sea, la conversa, las conversaciones se vuelven ricas, ¿no? Eh, hay ciertos amigos como como lo decías, ¿no? Ciertos amigos que con los cuales puedes compartir ciertas cosas, pero hay ciertos amigos con los cuales no pero sin embargo esos amigos te contribuyen de otra manera o te enriquecen de otra manera o tú los enriqueces de otra manera entonces creo que eso es lo, lo rico de, de tener amigos yo siempre les digo que que los amigos son muy preciados a lo largo de mi vida he tenido muchos amigos y cada una de las personas que he compartido en ciertos momentos de mi vida me han he aprendido muchísimo de ellos, desde... Creo que gracias a mis amigos soy lo que soy, o sea, gracias a que han estado ahí y que también me han apoyado y, y ubicado, o también del deber, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, ver en que en qué la están regando mis amigos también me hace entender un poco en, ¿sabes que por ahí no es? O, o al menos es como si en cierto momento de mi vida... Siento que me va a pasar algo Es como, ok, por la experiencia De mi amigo, aquí no me meto ¿Saben? O sea Creo que los amigos te pueden apoyar demasiado O sea, no solo es, es, es El vínculo, es más allá Si tú te pones a ver En qué te ha apoyado Qué, qué has aprendido de cada una de las amistades Que has tenido Podrás ver que es, es muchísimo Y tomar los aprendizajes que cada una de las personas que ha tocado tu vida te ha dejado Y otra situaciones es soltar las amistades cuando se tengan que ir No forzar las cosas, porque a veces por querer forzar una relación de amistad Por querer forzar un vínculo, por querer forzar una sociedad de economía Por querer forzar una amistad empresarial, por querer forzar un matrimonio, no sé una Un vínculo que tú tengas, una relación de amistad Eh, pierdes muchas cosas, pierdes tu paz, pierdes tu tranquilidad, pierdes dinero Hay eh, socios que se han ido a la quiebra Situaciones muy fuertes Creo que hay que saber identificar cuándo es un momento apto para decir ¿Sabes qué? Eh, agradezco mucho el tiempo que compartimos y, y te deseo que te vaya bien Pero en este momento no estoy apto para compartir contigo un vínculo de amistad no Y eso no significa que vamos a estar mal Significa que quizás cada quien va a tomar su camino Para poder eh, dirigir el rumbo de su propia vida. También eso es algo vital, soltar amistades. Y en algún momento quizá te la vuelvas a topar en la vida. Uh -huh. o sea, y nos ahorita... vamos a ver con gusto. Sí, ahorita se me vino a la mente una persona de la cual me alejé por un momento y por azares de la vida, por azares de la vida, <risa> me la volví a encontrar, y pero ya es con otra conciencia y con otro con otra madurez, ¿no? Exacto, porque también te, te das la oportunidad de que tú crecer y de la otra persona crecer y cuando se vuelvan a encontrar, quizás ya se ven con gusto y se ven con alegría y, y todo está bien, pero es importante darnos ese, es, ese espacio eh, y explorar el mundo, creo que podemos hacer muchas amistades, el mundo está lleno de millones de personas, ábrete a hacer amistades, a conocer gente… A que tú puedas también pulir esa parte de tu vida... Que también tiene que ver mucho con... Relaciones sociales, con inteligencia social... Ahora, y, a, ajá, y a contribuir en la vida de los demás... A sumar a dejar algo positivo... Ahora, ¿cómo identificar a perfiles... Perfiles fuertes? O sea, amigos... Amigos maquiavélicos, psicópatas, narcisistas... Amigos tóxicos, amigos... Manipuladores, controladores... Eh, que te están robando tu energía Pues primero lo tienes que vivir ¿No? O sea, yo antes de, de De No tener una amistad manipuladora Pues no me daba cuenta quién me manipulaba O quién no, después de que conocí Una amistad que me manipulaba a tal grado De De hacerme sentir súper mal Hasta por lo que cocinaba, entonces Pude entender Que ahí no era Y ahora si me topo una persona con ese mismo Perfil pues ya, lo ya me alejo. Pero sí, comúnmente las personas que, que la verdad no no podrían contribuir en tu vida o que no podría ser una muy buena amistad, desde mi punto de vista sería una persona que totalmente eh, quiere manipularte o quiere hacer lo que... o quiere que hagas lo que ella dice, ¿no? No te da apertura que tú aprendas o que tú decidas. Yo creo que aquí pueden hacer, literal, ahí va mi modo ingeniero, pero hagan un balance... De lo que está pasando. ¿Cuántas cosas de las que están pasando con esa persona te están ayudando a ti? O sea, ya sé que suena muy interesado, pero lo siento mucho. Hay que poner medibles que puedan ser claros para todo el mundo. Por ejemplo, un amigo que eh, está contigo solamente en ciertos momentos. ¿Esos momentos qué son? O sea, por ejemplo, ah, tengo un amigo que nada más me habla cuando van a hacer viajes. Antes no me habla. Ok, pero un viaje donde, ¿qué pasa? O sea, ah, es que solo quiere un viaje que yo lo pague todo. O ah, quiere un viaje eh, a lugares que sea que yo no puedo ir. O todas estas situaciones. ¿Qué está pasando ahí? Literalmente analicen qué está pasando. Porque muchas veces los amigos manipuladores o los amigos narcisistas o todo lo que quieran poner aquí como una persona complicada, son encantadores. O sea, son personas que aparentemente no hacen nada y que incluso te van a juzgar a ti porque te alejaste, porque le hiciste, porque ya dijo que tú le hiciste y de repente es como no pasaron las cosas así pero no no tenías como la manera de, de prever ¿no? normalmente cuando tú consideras en un amigo no es como que le tomes foto, evidencia, captura este huellas digitales grabaciones de todo lo que se dijo entonces yo creo que es muy importante realmente que lo analices ¿qué está pasando y cómo te hace sentir? porque te puede decir, por ejemplo, de, "Ay, qué bonita casa tienes." Pero, o sea, nomás para esto te alcanzó. Es como es un comentario pasivo-agresivo, o sea, yo yo vivo con esos comentarios pasivo-agresivos, pero solamente con las personas que me caen bien, así es que ahí también tiene hay un punto a, a mi favor. Este Pero realmente ver qué tanto lo está diciendo y hasta decir, oye, o sea, ya te pasaste todo, este tema no me gusta. Y ver su reacción, porque normalmente te van a tachar de, eres muy sensible, ay, es que no se puede decir nada contigo, estoy bromeando. Si no respeta tus sentimientos, tus pensamientos, tus ideas, tus sueños, tu preparación, todo lo que tú eres, ahí no es, amigo. O sea, y realmente es peligroso. Yo creo que un amigo manipulador es mil veces peor que una pareja manipuladora. Totalmente Y te tienen que ayudar a crecer ¿no? A hacer cosas positivas Se tienen que alegrar de tu éxito eh, Porque un amigo Realmente está consciente de que el éxito Que tú vas a tener no va a limitar el suyo Y que ambos pueden crecer en diferentes Direcciones Y desde la parte espiritual yo te diría Lo que tú, lo que es para ti Ya está Ve por ello Y si no puedes sumar al crecimiento de alguien No intervengas no te metas, deja que la gente haga su vida, construya su vida, viva su vida, piense como quiera y haga lo que quiera. Eso me pasa mucho. <risa> sí, de es una sesión de terapia esto, amigos, pero gracias por venir. Es que de verdad me pasa mucho después de conocer el coaching. No es la verdad absoluta el coaching, pero es una gran herramienta. Entonces de repente ves a gente sufrir y tú dices... Güey, yo sé sea, si es tan fácil Mira, le puedes hacer así Le puedes hacer así Te puedes mover de esta manera Puedes hacerlo de esta otra manera Mira, busca estos mecanismos Mira, si te mueves eh, De esta manera emocional, puedes generar esto O sea Pero la gente de repente no quiere y, y eso que acabas de decir es muy importante O sea Si no puedes contribuir o si la otra persona No se deja contribuir, ahí no es O sea, simplemente deja que el proceso, o sea, deja que viva el proceso, ¿no? Exacto, y nos vamos a saludar como nunca, vamos a ser este, cordiales vamos a ser este, hasta empáticos te podría decir, pero si esa persona no quiere ayuda, que viva su proceso, y tú no tienes por qué intervenir donde no Aquí sí. hay una frase que mi maestro de astrología me la decía mucho, el pájaro tiene que nacer porque él rompe el huevo no porque el mundo rompe el huevo cuando para los que les gusta la naturaleza cuando se estrella un, un huevo antes de que el pajarito tuviera que salir se muere esta ave entonces es muy importante realmente respetar los procesos les voy a platicar aquí una historia trágica tengo una amiga que tuvo una pérdida muy fuerte es, es creo que es lo, lo más fuerte que le ha pasado en su vida y esta persona entra en depresión está en depresión todavía por, por unos 4 años estuvo en negación pero una negación tan tan fuerte que muchas de sus amistades, compañeros de trabajo, jefes, todo su entorno literalmente se hartó y la querían correr y le hacen cosas como muy fuertes como para yo desde, la, desde el punto de vista energético te puedo decir, querían que reaccionara. Pero ella no podía, era tanto el dolor que tenía que no podía. A mí me llegaba a hablar de vez en cuando, yo no estaba tan tan cerca, Y yo veía su dolor y yo dije, yo no entiendo hasta dónde te duele que evitas ir a terapia, que evitas muchas cosas, o sea, temas hasta de comida, todo, todo, todo. Fue algo muy fuerte que ahorita ya se está recuperando, pero perdió muchas cosas porque era mucho el dolor y a lo que voy con, con este este ejemplo en concreto es... Tu comentario sarcástico, tu comentario cruel, tu comentario de yo te apoyo, tu comentario de todo va a estar bien, tu comentario de échale ganas no sirve. Así es que por favor, si tú te consideras que eres un amigo, si tú consideras que realmente eres, esa persona te importa y ya le hiciste un comentario y le dijiste, ¿sabes qué? Estás mal, estás triste en que te apoyo y la persona de verdad, de corazón, te está mandando allá bien lejos. Qué rico. Respeta. O sea, respeta y como dice Brian, qué rico, te vas, te haces turista por allá, te das unas cuantas vueltas y estate disponible si tú quieres, porque también si tú consideras que ya no, pero créeme que esa persona en algún momento, si fuiste su amigo de verdad o, o tenía cierta, cierta importancia en su vida, te va a hablar y quizás ahí sí te digas ¿sabes qué? Tenía razón. O ¿sabes qué? No me digas nada, solo quiero llorar. Y vas a estar cinco horas en el teléfono escuchando llorar a esa persona. Y eso también es parte de ser amigos, el respeto, o sea, es que ser amigo no es fácil, les, les ponen como, ay, qué bonito, pero cuando, creo que todos nos ha pasado que un amigo sufre tanto, que quieres destruir al mundo porque le hizo daño, y sin embargo tienes que respetar su dolor y decir, ¿quieres que lloremos juntas? ¿O juntos? Y es, es fuerte este proceso. Exactamente, yo creo que es un, esa es una pieza fundamental para... Para tener una relación de amistad sana, respetarse los procesos, respetar los puntos de vista, las formas de pensamiento, porque por ejemplo aquí quizás Brian eh, tiene el tema del coaching y eh, en este caso yo tengo un tema muy espiritual, pero yo puedo respetar a Brian porque él maneja el tema del coaching y respeto y valoro su punto de vista y quizás el tema espiritual en algún punto eh, coincide o tiene algunas diferencias pero no por eso vamos a hacer enemigos, al contrario, nos enriquece ver otros puntos de vista diferentes de cómo se compone este engrane llamado mundo, ¿no? Uh -huh. No se intensen también, <risa> es que hay que entender que todo mundo tiene una vida, o sea, no nació justo en este momento que lo conociste, ya nació a la edad que lo conoces, no. Tenemos una historia, tenemos un contexto, tenemos varias cosas e incluso podemos decir estudios, experiencias, como quieran ustedes ponerle. Pero es muy importante que podamos, antes de decirle, es que tú, Brian, es que tú, Didier, y lo que quieran ponerle de por medio, hay que ver por qué hizo esa respuesta, qué pasó, qué está pasando en ese momento, porque puede ser que Brian hoy me habló súper feo, pero yo no sabía que a él le pasó algo muy fuerte, que está muy enojado y que ni siquiera me quería hablar mal, solo explotó en ese momento y ser amigo también es entender que es un momento no es para siempre, si es muy intenso y Brian les está mentando a cada rato su mamacita entonces sí, aléjense <risa> bueno, todos en algún momento somos crueles o malos con algún amigo y no necesariamente es porque lo odiemos, pueden ser malos momentos una mala racha, una depresión una pérdida, algún trauma este hay muchas cosas es que literal la vida está tan llena de situaciones que no las podríamos decir todas en una hora, ¿verdad? Pero también es otro, otra cosa para, para meditar frente a sus amigos. ¿Qué tanto eh, están conscientes ustedes de algún proceso que tenga? Digamos, eh, mi amigo A, porque aquí nadie se llama con A. <ríe> mi amigo A siempre me está platicando de las mil y un tragedias que le pasan. O sea, tengo 10 años que lo conozco y no hay un día que no se queje. ¿Creen que eso va a cambiar o no va a cambiar? tengo el amigo Z, ay Dios, buscando letras que no hay. Este con el que siempre habla de emprendimientos y así. ¿Cómo te hacen sentir esas dos personas? O sea, porque ambas si son tus amigas, son una parte de ti. Entonces hay una parte que que la negatividad de tu amigo A te llena, te hace sentir quizás más tranquilo, te hace sentir que no estás tan mal o es como un efecto placebo y quizás también emprendedor te recuerda que hay sueños que puedes cumplir. Entonces También muchas veces me dicen, es que todos los amigos tienen que ser, inserte aquí, porque pues cada quien tiene su contexto, pero creo que va más allá, tienen que ver qué estás ganando con esa relación, cómo te sientes, o sea, porque a veces literalmente el que te contó un chiste súper tonto porque ya está súper cansado, te revive por alguna razón, o sea, <ríe> como no sé, que te digan de que, ay, que le dijo un color a otro color? Nada, porque no hablan ir identificando <risa> también como los roles no sí. por ejemplo, este amigo es excelente para hacer un proyecto este amigo es excelente para que nos vayamos al cine, con este amigo puedo salir de compras, con este amigo puedo salir de fiesta, con este amigo puedo ir a tomar un café y a leer un libro y hablar eh, horas, y con este amigo quizás es muy práctico y, y necesito cerrar algún negocio y le puedo pedir ayuda Ir e identificando a las personas Conociendo a las personas Darte oportunidad de conocer a las personas Yo les haría otra pregunta ¿Qué tanto conocen a sus amigos? ¿De las historias de sus amigos? ¿Y qué tanto han profundizado en sus relaciones? Que también eso es muy importante Darse el tiempo De, eh, de escuchar, de, de hablar De compartir, de comunicar Con sus amistades Qué fuerte Porque también hay otra frase Que les puedo decir que es muy cierta Nadie termina de conocer a alguien en su totalidad Porque tenemos muchas facetas Pero es bueno eh, empezar a indagar no A platicar un poquito de esas cosas más profundas Obviamente si es la primera vez que ves a la persona Y apenas le dijiste, hola, no te intentes a preguntarle Que por qué le pusieron así cuando lo bautizaron Y por qué su padrino ya no le habla O sea, a ver, tranquilo Tiene que ser un proceso. Es un proceso, exacto, porque ah, si no la vas a asustar. Exacto. Ahora, para ir cerrando este programa, porque ya se nos está terminando el fuego, cerremos este programa dando un consejo a las personas que nos escuchan para mejorar sus relaciones de amistad. ¿Qué nos dirías, Brian? ¿Qué les diría? Ay... Siéntense. Siéntense ¿Qué les diría? Que se permitan a uh, Conocer a sus amigos Que se permitan ¿Sí? indagar Que se permitan sentir Que se permitan explorar Y que también se permitan soltar Si aquella amistad No te está Contribuyendo, si no te está sumando Suelta, déjala ir Recuerda que el, el, la acción de soltar también trae abundancia y trae pro, prosperidad Entonces yo te invito a eso, a que reflexiones un poquito de dónde estás in, situado con tus amigos este Quiénes son realmente tus amigos, quiénes no, con quiénes tú puedes a, apoyar, quiénes no este Pero sobre todo también, cómo estás siendo tú como amigo ¿Quién eres tú como amigo? ¿Estás contribuyendo en la vida de los demás? ¿Estás sumando en la vida de los demás? Um, yo te invitaría a eso Y también a empatizar si, si vas a soltar una amistad También empatiza con el otro Recuerda que nadie es perfecto Y que todos estamos viviendo un proceso Quizá ese momento No es el momento más adecuado Pero está viviendo un proceso Que a lo mejor requiere Aprender lejos de ti o cerca de ti Dependiendo de la situación Pero sí, empatizar con el otro Eso te diría Ixel, ¿qué nos compartirías? Les compartiría que para ser amigos siempre hay una, un flujo de energía, siempre hay un intercambio, ve hacia dónde se está moviendo tu energía, ve cómo te sientes, ve qué has logrado, qué no has logrado y no tengas miedo, si algún amigo tú percibes que te traicionó o te hizo daño o si perci percibes cualquier tipo de cosa positiva o negativa, recuerda que es la vida tiene muchos cambios y muchos procesos los sin, sin miedo, literalmente. Yo te diría, mejora tu comunicación con tus amigos. Pon límites sanos, claros, amorosos, pacíficos. Y sobre todo, pregúntate, ¿qué estoy sumando a la vida de las personas que llamo amigos? Y con esto cerramos el programa El la Aquilarre. Nos dio mucho gusto escucharte y te recuerdo que nos sigas en redes sociales. Brian, ¿estás cómo? Intense Fantasy, eh, tanto en Facebook como en Instagram, para compra de algún juguetito vibrador sexual. O algún amiguito. Sí, algún amiguito íntimo. Eh, <risa> o también eh, como Brian Jiménez en Facebook. Excel ¿cómo te encontramos? Instagram como Itarotista en Instagram me encuentran como concienciaangelical-didier Osorio, ahí me pueden localizar y les agradecemos a todos por sintonizarnos, les enviamos un fuerte abrazo y les deseamos que tengan muchos amigos, la vida es mejor con amigos, hasta la próxima hasta luego, hasta luego. apaga el fuego en la el aquelarre ha terminado nos volveremos a sintonizar aquí a las 7pm todos los miércoles pero si quieres invocarnos estamos en Facebook como Itarotista, creciendo en conciencia de Idir Osorio e Intense fantasy